La oposición le reclama a agarro que publique el organigrama municipal. En la última sesión del Consejo Deliberante de La Plata, la presidenta del bloque de concejalas y concejales del Frente de Todo, Yanina Lamberti, le solicitó al Departamento Ejecutivo que publique en la página web de la municipalidad el organigrama municipal actualizado al día de la fecha. La oposición denuncia que se desconoce las y los responsables de las diferentes áreas y que tampoco se ha publicado el organigrama completo y actualizado en la página web oficial del municipio. anunciaron un cese de actividades en el banco por la marcha de la CGT. La asociación bancaria anunció que desde las 11 de la mañana habrá cese de actividades en los bancos para que los y las afiliadas puedan movilizarse junto a la CGT hasta el Congreso para denunciar las acciones de las corporaciones económicas financieras. En un comunicado señalaron que es necesario recuperar la economía nacional con inclusión y justicia social, con plena vigencia de los derechos laborales y de la seguridad social servicio que informa más cerca realizan una jornada de vacunación antirrábica en El Carmen. El Departamento de Veterinaria de la Municipalidad de Berizo informó que hoy, desde las 9 y media de la mañana, se realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos. La actividad se llevará a cabo en el Club El Carmen, ubicado en Calle 96 y 126. Este servicio tiene como fin acercar la atención primaria de mascotas a los vecines de los distintos barrios de la ciudad.